Cuando duermen los recuerdos y la frente está vacía cuando todo queda en calma y ya es hora de soñar Cuando todo está tranquilo y el silencio sea un secreto cuando pierda el horizonte que nunca críe encontrar ¿Qué pasó? Entonces llámame Yo te sabré esperar Cuando quieras volver conmigo Ahora pienso que algún día Cuando tú te encuentres sola y despiertes de algún sueño me tendrás que recordar. Entonces volverás a estar cerca de mí. Yo te sabré cuidar, yo te sabré entender y juntos recorrer el tiempo. Acuérdate de mí tiempo que pasó entonces llámame yo te sabré esperar cuando quieras volver con mí